de gobierno no, pero puntualmente puntualmente eh, cueste, se cuestiona aquí por qué no puede funcionar continuar aparte continuar funcionando a través de el, la sesión a distancia el Congreso de la Nación y si sí lo puede hacer la legislatura porteña ¿qué pasa? Digo, ¿por qué hay una doble vara entre donde gestiona el PRO y donde hace de oposición? Yo recuerdo si si mal no me recuerdo creo que era Victoria Montenegro una vez charlamos aquí en en Radio Gráfica y ella describió la legislatura porteña como una escribanía de, del macrismo, ¿no? Y me parece que es una buena descripción porque funciona y se trata Eh, lo que le conviene al oficialismo, lo que sirve y lo que ellos consideran que es prioritario. Todo lo demás, con todo el aparato que tienen, lo van a cajonear o lo van a posponer. Y esto viene pasando hace muchísimo tiempo. Obviamente, con la pandemia se evidencia. Cuando desde el frente de todos se están planteando un montón de proyectos que son urgentes y que sí se tienen que tratear, bueno, no es prioridad y la prioridad ahí sí, lo tenemos, ¿no? Sí, Cosas así que son es. totalmente intrascendentes e innecesarias en este contexto. Bueno, y eso queríamos destacar, ¿no? En este último bloque, ¿qué pasa en la legislatura donde sí gobierna el PRO? Y no nos olvidemos quién es Horacio Rodríguez la dere la, la, derecha. la derecha. Horacio claro. Rodríguez la derecha. Es la reta, pero es la derecha. No nos También. olvidemos que gobiernan aquí en la ciudad de Buenos Aires y más allá de que ahora, eh, por esta pandemia, haya unidad de criterio que está bien, que está bien, eh, no nos olvidemos quiénes son y qué pasa en la ciudad de Buenos Aires con la legislatura las 6 de la tarde en la República Argentina nos encontramos mañana como siempre estuvo Julián Pelliza en la operación técnica Camila Cataño en la producción y Camila Hernández Benítez en la co-conducción hasta mañana Mauro Cabalí hasta mañana como siempre se quedan con Café El Paso con Hernán Javier Guibert y Gabriel Fernández ustedes y con un abrazo muy grande, gracias Un besito, chao, chao Y viva la patria, ¿eh? FM 89.3 Radiográfica Radiográfica Noticias Buenos Aires Axel Kicillof anunció un plan de reactivación. El gobernador bonaerense brindó detalles al respecto. De manera inmediata, de manera contundente, se lanzaron muchísimas medidas para que no sufriéramos, así como pérdida de vidas y de salud, si me permiten decirlo así, de, de nuestros vecinos y vecinas, de los y la bonaerense que tampoco perdiéramos porque se cerraban, porque fundían... Muchísimas empresas que han podido resistir. Fue una etapa de resistencia. Durante el anuncio, Kicillof se refirió a la situación económica mundial por la pandemia. Y en los países emergentes, que se esperaba un crecimiento, incluye China también, Oriente, de 5,2. Lo que en diciembre era una foto para este año, una perspectiva para este año de un crecimiento de 5,2, se convirtió hoy en una estimación de una caída del 1,6. O sea que es uno de los años... En las estimaciones, pero todo indica que va a ser así, aún sin conocer todavía hasta cuándo dura, pero uno de los años con recesión más profunda en las últimas décadas. sociedad la Asociación de Abogados y Abogadas Laboralistas será presidida por primera vez por una mujer. La nueva presidenta de la entidad, Cintia vención destacó en Telam Radio el rol de la mujer en el campo judicial y reseñó la realidad laboral. Nos enfrentamos con un escenario sumamente hostil, cuya gravedad era inimaginable hace algunos meses atrás. Ya veníamos de largos años de altísimos índices de desempleo, de trabajo no registrado, de precarización laboral, y, y a esto le tenemos que y sumar los efectos de esta pandemia que, que todavía no podemos dimensionar pero que ya se avizora como como sumamente crítica en términos de de pérdida de puestos de trabajo, de derechos laborales, de nivel de vida de las personas internacional. Berlín obliga a usar barbijos tras las multitudinarias protestas. La capital de Alemania impuso el uso obligatorio de tapabocas en las manifestaciones de más de 100 personas tras los incidentes registrados en una marcha contra las restricciones realizada el sábado pasado. La medida ya regía en el transporte público y espacios cerrados como escuelas y comercios. Más información en kentelan.com.ar.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 Esto es la señal radio desde Argentina y para todo el Mercosur. Es inevitable observar con gran las dramáticas escenas alrededor del Congreso debido al estado psicológico de varios de los manifestantes que aun cuando uno observe y después vamos a analizar la gravedad del momento que estamos viviendo, los números, las cifras en proyección, les pido que presten atención a eso eh, es inevitable sonreír sonreír casi piadosamente frente a determinadas expresiones que en cierto modo van en, creciendo, superan aquellas, ¿no? aquellas que nos hicieron sonreír en algún momento sobre Valenzuela y cosas por el estilo. Prestenle atención, ¿eh? a esa solamente, no tiene sentido prestar la atención ni a las coberturas ni a los discursos, pero si no tiene eh, altano seminar acerca, por ejemplo, para entretenerse con su buen humor, puede poner la imagen del señor que grita basta y entretenerse un rato. A partir de allí nos ponemos un poco más serios. Vamos a tener a Estela Caloni hablando sobre Estados Unidos. Cómo viene la mano en el muro, eh, publicado en el personal, lo que dice Michael Moore, después se lo voy a comentar. Pero arrancamos además con una entrevista relacionada con un tema esencial para los argentinos, verdad y justicia. Así arrancamos, Nehuen. bueno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 al Café del Paso y la tarde está gris, está, está ideal para un café, pero nosotros somos lo suficientemente prudentes para no arriesgarnos ni arriesgar a nadie a tamaña aventura. Tango Brice eh, un eh, tango... Tango Brice, hace? hace un frío barba. Tango Brice, yo quería recordar que era un tango de rubis tenido, muy lindo tango que a ¿Sí? veces se suele confundir con en esta tarde gris, Eh, que también sí. es otro tango tal vez más conocido. Versión impecable la de Goyenés y Controilo, ¿no? ¿Eh? quedó para la sí, historia, sí. mirá que hay varias. En esta tarde, la de, la en esta tarde de Julio, Julio Sosa tiene una buena versión, pero este otro tango eh, tiene una excelente versión del Mudo, de Carlos Garrel, es un tango del 30, que el hombre no daba más si llegó al hospital, por todo el mal que le, hecho, le ha hecho la mujer. Pero muy lindo, me realmente. hace acordar las imágenes que estaba comentando recién, me hace acordar ya ves que estoy piantado, piantado piantado no, pero esto no ven la, no la luna rodando por Callao esto no ven rodar la luna esto, esto tiene menos imaginación eh, que un pajarito realmente, es penoso ver que una porción del pueblo argentino eh, guiado o no guiados por, eh, por los medios eh Eh, ...cae en esta tentación de la imbecilidad... ...de la cual es de difícil retorno. Eh, ¿Qué vamos a escuchar? Presenta la entrevista y la mandamos derecho viejo. Bueno, estuvimos conversando con dos grandes compañeros... ...con eh, Guillermo mogilner y con Ana María Reyes... ...y le contamos a la audiencia que el 30... Eh, ...el domingo 30 se conmemoró el Día del Detenido Desaparecido... Y en, en esa ocasión hubo varios encuentros, uno de ellos han participado los compañeros con presencia de, de distintas expresiones del continente eh, y que lamentablemente la figura del detenido desaparecido eh, cobra actualidad en la Argentina con los episodios, aunque remarcando las diferentes eh, circunstancias y en el resto del continente es un, um, un flagelo que conmueve y que está muy presente eh, como muestra de terrorismo de Estado. Eh, Guillermo Mogilner fue eh, detenido, desaparecido y Ana María Regui, ha sido exiliada y una cospicua militante en París, en Venezuela eh, por los derechos humanos y por supuesto ambos aquí por Memoria y Verdad Justicia que, dicho sea el paso, llevan una eh, notable tarea en Madariaga un sitio muy importante para la tarea dada la, eh, el hallazgo de compañeros que han sido arrojados al mar en esas latitudes. Eh, pero me parece que, bueno, para hablarnos de, de ese tema, eh, tenemos la nota, la conversación que hemos tenido al aire. ¿La escuchamos? Adelante. Buenas tardes, Hernán y Gabriel Fernández, y a toda la audiencia de Radiográfica. Eh, agradecemos muchísimo la posibilidad de difundir las actividades en las que hemos participado estos últimos cuatro días, eh, como ya les han comentado previamente, Guillermo y yo somos miembros de la Comisión